¡Segunón! Gusti, Gusti hoy, bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar, y a ti a Kaixo Berriozar, Kaixo a ti también, Jaime Ibarren. Eh, pues efectivamente parece que no te oímos jaime y no sabemos muy bien eh, por qué es parece que no han terminado los problemas eh, técnicos de esta de esta nuestra radio y a ver si ahora conseguimos oírte jaime. Pues eh, me parece que no, y tal vez sea ese micrófono en el que estás que no funciona eh, igual deberías eh, cambiarte a otro, Jaime. Hizo, sí, ahora sí, te oímos. Es que nos han cambiado los micrófonos Efectivamente, es que tenemos duendes electroduendes en esta radio nuestra, yo creo que fueron los culpables de que ayer no pudiésemos emitir el Caixo Berriozar y bueno, pues eh, tuviéramos que improvisar, tuviéramos que dejaros con música en un primer momento y bueno, luego intentamos reempronar mediarlo ofreciéndoos también ese, esa charla que... esa charla de Carlos... Eh, no, perdón, esa charla de Urra y de Emilio Majuelo bueno, pues eh, intentamos hacer lo que pudimos, ¿no es así, Jaime? Así es, me parece que vamos a tener que cortarle la mano a alguien, como seguramente nos se escuchará pues ya que se la vaya preparando ¡Ja, <risa> ja, Bueno, para hoy sí que nos vamos a dejar colgados, vamos a estar aquí hasta durante los próximos 60 minutos ofreciéndoos eh, pues ese resumen del Pleno Municipal del pasado miércoles que no pudimos ofreceros eh, ayer. Y es que si hay un Pleno Municipal importante durante todo el curso político, ese es sin duda el de los presupuestos, presupuestos que se aprobaron el pasado miércoles. Pero no sin polémicas, eh, lo escucharemos eh, un poquito más tarde en ese extenso resumen del Pleno Municipal del pasado miércoles. No nos quedaremos ahí, puesto que tendremos toda la actualidad de Berrio Zartaglia con nuestros dos boletines, Berrión aquí Berrión Noticias y, como no, nuestras secciones habituales hoy viernes. Además, eh, creo que nos iremos al cine, ¿me parece, Jaime? Sí, claro, como todos los viernes. Como todos los viernes, eh. viernes nos harás eh, una recomendación para poder ir al cine este fin de semana. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos en el 100.8 de FHM Bueno, Guskiplaza.net. Esto es Kaixo Berriozar. Martxoak lehenbiziko eguna duen gaurko honetan ostirala da eta hau berrion albistegia duzue berrio zarirriatiaren albiste eman kizuna. Eskuntzari buruz hitz egite, e, zera, izketan hasiko dugu gaurko albistekia bihar larun batarekin ler legearen aurkako manifestazioan tolatu dute. Iruña eta Mendialdeko hainbat eragilek bat egindute deialdiarekin. 11 eskuntza legearen aurkako manifestazioan deitu dute Ela la beste, besteilas ikasle abertzaleak eta sortzen ikas batuaz eragileek hitzordua bihar izanen da larun batarekin Arratsaldeko 5.30tik aurrera Iruñeko autobusa el tokitik abiatuta. Berriozarko hainbat lagun urbilduko dira martxaurretara, seguruenik eta gaur jakin jakindugunez, mendialdea guraso elkarteak ere deialdia egindu protestaekin txan parte hartzeko. Diotenez, bert ministroak inposatu nahi duen proiektua delako, Euskararen kontrakoa, parte hartzerik gabekoa eta privatizazioa bultzatzen duena. eskaba mendiari buruzko itzaldiekin jarraituko dugu atzo Carlos Otxoaren txanda izan zen. Iru herria eskabari begira jardunaldiek aurrera egin zuten atzo Carlos Otxoa memoriaren autobusa kolektiboko kidearen eskutik Otxoak hitzaldia eskaini zuen hogei bat lagunen aurrean eta mendian eragiteko instituzioek azken urteetan aurkeztutako proiektuen inguruan hitza egin zuen Mendiaren kontserbazioa eta helburu turistiko edo ekonomikoetarako erabiltzea bateraz atera ezinak direla nabarmendu zuen 8ak egun Nafarroako gobernuaren zein Iruñerriko mankomunitatearen proiektuak geldirik daude egoera ekonomikoa dela emedio, baina proiektu turistiko hori edo unetan berri eskura daitekela oartarazi zuena dituak. Horregatik, erritarrek bat egiteko eta alternativak planteatzeko duten beharria berretxi zuen entzun dezagun Carlos 8a. Este pesis de escaba jo creo que viene por, por omisión precisamente ...viene a reforzar este intento de ocultación de lo que de lo que ha pasado ¿no? quieren valorizar el fuerte exclusivamente por el diseño arquitectónico por lo que supone de construcción militar no como mucho probablemente colocarían una placa en la, lo más escondida posible en la que indicarían y esto fue también prisión ¿no? pero todo eso tapado con lo que es fue como eh, edificio militar con los restaurantes teleféricos y con todo lo que quieran hacer honetako azken hitzaldia gaur eskainiko du inaki sagredo historialariak arriatxaleko zazpiter dietatik aurrera kulturgunean. Eta bihar, ezkabako naturan eta historian oinarritutako ibilaldia antolatutute Euskoik askuntzak berriozarko udalak eta iruñerriko mintzakide egitasmoak. Andoni Ropero biologoaren eta Emilio Majuelo historialariaren eskutik. Ekimenau Euskaraz eginean da goizeko amarrrietatik aurrera lantze luze frontoitik abiatuta. Eta kulturitzor duekin jarraituz, gaur bertan, emarrok ekimena eginen dute musika eskolan. Emakumeen askatasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko, emarrok iragana oraina eta geroa izeneko erakusketa ikusgai paratuko dute, martxoaren batetik amabostera, beraz gaurtik aurrera, martxoaren amabostera bitartean. Ostiral honetan, gaur harriatzaleko sei terdietatik aurrera, erakusketaren inaugurazioa eginen da, dokumental baten proiektioa eta baita zuzeneko musika emanaldia ere berriozarko entzunaretoan izanen da hori guzia. Hauek dira taula gainera igoko diren artistak Rekoberi Taldea, Gaur ez, Taldeko Julegoni eta Idoia Arreiza, Depertur Taldeko Edurne Errea Ainara Villanuebarekin batera eta Afu Taldeko Oiana Fernandez, Mikel Laskoz eta Irati Lautre. Azken nuar bat mailatzaren hemezorttzan her herrira, mu, herrira mugmenduak elkartasun azoka egginen du eta horretarako material bilketa abiatu dute egunontan. ontan. Halaxe da, e, ostegunero zazpietatik zorzietara orotariko materiala jasoko dute Zuloala elkartean besteak beste liburuak harrriopa oinetakoak sukaldeko tresnak poltsak eta abar luze bat. Eta segituan, gure kiosko digitala zabalduko dugu, e, berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Eta zera dio berria egunkariaren edizio digitalak sindikatuek hogei tamabost lan astea amaitutzat eman dute lan luzatuko dietelako funzionarioeien badira beste lerroburu batzuk ere 47 urteko gizon batilda argedasen ERPIDE I stripuan eta manifestazio baten berri ematen digute Sakana itzita lerroburu horrekin laburbiltzen dute baita argazki nagusierekin ere 4 biztanletik bat lanik gabe dago Sakana eta langabezia tasa handienetakoa duen eskualdea da eta horren inguruan eta azken egunean izandako egunetan izan greba dela eta ba, herreportajea egin du berria egunkariak. Diario de notiziaz ekin dugu orain, bartzinak eta katalanek banak eta estenifikatun dute, akordio batera iristeko presioen artean. Bestelako titularrien artean berrian irakurri dugun beste bat e, ba, ikus dezakegu ere diario de notizia zen. Berrogeita zazpi urteko gizon bat zendu da argeda zen, bere autoa ubide batera erori ostean. Eta hezkuntza kontuak 0.7 urte bitarteko aurre matrikulazio kanpaina asia da eskoletako ratioen igoera artean. Eta diario de notizia sek egin dio Jose Miguel Lera. Nor da Jose Miguel Lera, bada, Nafarroako ospitaleen guneko cirugia e, edo evakuntza nagusi oia izan ere ba, osasun sistemari, Nafarroako osasun bideari egindako kritiken ostean kargutik bota baitu Marta Bera Kontselariak. Zeradio, Jose Miguel Lerak e, dugun sentsazioa da osasun publikoa hildadin itxoiten ari direla. Garan ere, eguneko titularrak ez dira oso ezberdinak dira, titularrak bai, gaiak dira oso ezberdinak ez direnak. Berrogeita zazpi urteko gizon bat zendu da, argedasen trafiko istripu batean. Eta uperen, upeneren baitan duten lis karriari buruz ere mintzoda gara egunkaria. Katalan ez da autaga isoil gisa orkesten, baizik eta talde berri baten lider gisa. Horixe da lerroburu nagusiet atakovatengara egunkarian eta ba oraintza aipatu dugun beste kontu bat UPN kargutik e, bota du e, Nafarroako ospitale guneko cirurgia jefea cirurgian nagusia Ba, e, mediku zirujano naiko ezagoela salatu ostean. Eta bukatzeko, azken lehroburu bat, Nafar parlamentuak ebatzi du, Elizak kontribuzioa ordaindu beharko duela kulturi gabeko eraikinengatik. Eta Diario de Navarraan kultua dute izpide beren leherroburu nagusian, eliz usaina beraz Diario de Navarraaren leherroburuetan, Benedikto Amaseigarrena, Papa Emeritoa da dagoeneko izan ere, atzo, utzi zuen kargua, Benedikto Amasei garrera, kemendik aurrera Josef Ratzinger izanen da berriz ere. Eta bestelako kontuen artean badagoeneko irakurri ditugun beste lerroburu batzuk autogidari bat zendu da bere autoa ubide batean erori ostean argeda zen. Eta azken kontu bat eguraldiari dagokionez ostiral honetan euria egin lezake, baina aste burua e, eguraldi politarekin datorkigu. Eta diario de Navarrak eguraldia aipatzen duenez, guk ere, eguraldia aipatuko dugu datozen minutuetan. Bost graduko temperatura dugu Berrio zarrien Eta ba, temperatura hortxe mantenduko da Egun osoan zehar Lauz bosten graduren bueltan Ibiliko baitira termometroak Zeruei dagokionez kionez Estalita izanen dira Egun osoan zehar hmm, Euria erriskua aipatzen zuen diario denabarriak Guk geure iragarpenetan Ez dugu alakorik ikusten Baina zeruak lai egonen direla Bai e, dena den Datozen egunetarako Euguraldi polita iragartzen duten. tiraba haue izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen zen orduetan berriozari irratiaren sintonian edo orduororo interneten eguzkiplaza.neten y ratia en el 100.8 D fm Verar yrra en Bueno y sin más dilación vamos a comenzar con ese resumen del pleno municipal ordinario del mes de febrero que tuvo lugar el pasado miércoles y en el que se debatieron y se aprobaron los presupuestos para 2013 unos, pre unos presupuestos que no contaron con la práctica unanimidad que tuvieron los del pasado año de hecho hubo bastantes fricciones eh, como hay muchísimos puntos de hecho se presentaron 17 enmiendas ...a esos presupuestos de las que se aprobaron ocho... ...las que habían presentado eh, Nafarjovay y Bildu... Eh, ...pero hablaremos de los puntos principales... ...en los que hubo eh, mayor discusión... ...y en los, que, en los que se expusieron los puntos más interesantes. Eh, comenzamos por una enmienda presentada por UPN... Eh, ...precisamente sobre el transporte público a Mendialdea... ...por tanto escuchamos en primer lugar a Daniel eh, Polo... Eh, concejal de UPN defendiendo esa moción. Eh, queremos incrementar de 5.000 euros eh, la partida del banco de alimentos porque no, nosotros la cuestión social sí que entendemos que es algo lo primordial y luego eh, pues queremos dar una solución eh, aunque sea parcial al problema del transporte escolar eh, de, de la forma que la, el ayuntamiento habilite una partida de 50.000 euros para eh, ayudar a las a las familias a que eh, al transporte a los centros de mineral 1 y 2 entendemos que no es el momento de, de hacer grandes debates sino de poner encima de la mesa soluciones prácticas es decir eh, creemos que es una posibilidad perfectamente viable eh, la financiación se obtiene de, de partidas que son eh, que se pueden reducir perfectamente con una mayor eficiencia, una mejor gestión, un, un, una mayor fuerza a la hora de negociar por parte del, del consistorio y eh, creemos que es el momento de que el ayuntamiento pudiendo hacerlo ponga soluciones prácticas encima de la mesa y eh, eh, ayude a las familias a que utilicen el, el, el transporte al centro escolar en principio entendemos que debe ser para los niños de 0 a 9 años Y, y, bueno, tenemos que es una propuesta que, bajo el sentido común y la responsabilidad, se debe apoyar por todos los grupos políticos. Bueno, como habéis escuchado, Daniel Polo y UPN, el grupo de UPN, introdujo en la misma enmienda una partida suplementaria al Banco de Alimentos y la moción sobre Mendialdea. ahí como veremos, no prosperó ni la una ni la otra. Bueno, sí, desde el Grupo Municipal de Bildú no vamos a aprobar, no vamos a apoyar la enmienda de, de UPN. Lo sí que lo del banco de alimentos bueno, pues sí nos parece interesante, pero bueno, yo creo que ya eh, creo que, que la partida que se destina es la creemos que es la más la más adecuada, ya que es a través del banco de alimentos lo que eh, se ha hecho la petición en ayuntamiento, pero sí con el tema del transporte escolar pues bueno, creemos que, que no le corresponde al Ayuntamiento de Berrizar. ...en este sentido el, el bueno el, el entrar en competencias que, que no que no tiene nada que ver y además eh, bueno como ya explicamos también al portavoz de UPN... el día que bueno se nos presentó esta serie de partidas para donde poder reducir para poder tener esa cantidad de los 50.000 euros creo que ya se le explicó en varias de estas partidas que era prácticamente imposible ya la reducción de, de las cuantías que, que presentaba UPN... porque ya se habían limado ya casi pues hasta el, hasta el mínimo no Eh, me acuerdo que hablamos del tema del agua de el agua de riego de jardines Que ya estaba pues casi al límite El tema de conservación y reparación de, de inmuebles del ayuntamiento Claro, el día que tengamos una gotera en la escuela de música A ver con qué lo vamos a arreglar El tema de recaudación Lo que queremos es ingresar dinero al ayuntamiento Por eso hacemos un esfuerzo por otro lado Para el tema de recaudación a través del fraude fiscal Y, y bueno, y en, a, y, en, y en las demás partidas Por lo cual, bueno, no vemos... Tampoco el sentido de, de, de que hoy, después de que ya le explicamos que era muy difícil el, el bajar estas, estas cuantías, eh, que se vuelva a presentar. Desde nuestro grupo de NAVAI eh, tampoco vamos a aprobar esta enmienda. Eh, tenemos que decir que esa contabilidad que ustedes nos presentan es totalmente ficticia. ¿eh? Eh, quitamos pequeñas comas, las desplazamos en valores que no tienen, como ha dicho muy bien Raúl, ¿no?, O sea eh, los plenos de, eh, los plenos de publicidad eh, tenemos que, el año pasado hicimos un, una, una ampliación de presupuesto por el tema del IVA en la radio y lo que hemos hecho este año es simplemente ajustarlo o sea, no vamos a hacer una modificación sabemos que tenemos que pagarlo este año por pues lo, lo ajustamos al precio por lo tanto no lo podemos quitar hemos ajustado algo que ya el año pasado no estaba las recaudaciones que de gestiones de servicios ahí trabajamos a porcentaje cuanto más trabajemos o menos trabajemos tenemos un porcentaje contra casa o con Gespan. O sea, no, no, no hay nada fijo, o sea, no podemos hacemos una valoración más o menos en la línea que sí. se lleva trabajando los últimos años. Lo que no vamos a hacer es quitarla. No, no, si es que tenemos que tenerla. Mantenimiento de equipos de oficina, a no sé que traigan ya el boli y la goma desde casa eh, cada uno, no podemos, ¿eh? o sea, son es un presupuesto, una contabilidad, como he dicho al principio totalmente ficticia, actividades de economía cultural, le hemos quitado el 30%. Si ya le hemos bajado el 30, ¿no? Ya más eh, ha sido difícil llegarse a ese 30, no podemos ir más allá, ¿eh? Por lo tanto, eh, y usted mismo lo ha dicho para para solucionar parcialmente el problema del transporte, parcialmente. Nosotros no buscamos soluciones parciales, o buscamos soluciones o no las buscamos. Las parciales no valen porque en algún momento algo se queda en el aire un 30, un 60, un 50 o el 90 por lo tanto o es o una solución real o no es una solución real no vale soluciones parciales ¿eh? y luego lo ha limitado de niños de 0 a 9 años que yo sepa eh, me, la idea me parece bien que el transporte público sea prioritario de 0 a 9 años pero eh, lo que sabemos desde el gobierno de Navarra no hay nada que yo al menos yo no tengo constancia de que o sea sus partidas de 0 a 9 años no las hay Es lo que ha dicho usted, ¿eh? Entonces eh, no, no no no no se sostiene, ¿eh? Bueno, hubo más eh, intervenciones en este aspecto pero tenemos que cambiar de tema puesto que hay muchos eh, que tratar eh, Otro de los que más polémica generó fue el de la técnico de igualdad Al principio, al comienzo del debate Xavier Lhasa explicó cuál era la situación y de hecho reconoció no haber actuado de forma correcta por lo que eh, dijo que la situación definitiva ...de la sustitución de la Técnico de Cultura... ...que eh, se jubiló recientemente... ...pues se eh, eh, arreglaría durante... Eh, ...no, la Técnico de Igualdad... ...sí, perdón, eh, que he dicho la Técnico de Cultura... ...me refería a la Técnico de Igualdad... ...que se jubiló recientemente... ...y que solucionarían ese problema de otra forma... ...lo explica Xavier Lassa. Bien, con respecto a la resolución de 28 de enero... ...la número 64, efectivamente... Pues eh, tiene su pequeña historia y quiero que, que, se, que se entienda y por lo tanto voy a explicarla desde el principio. Como sabéis, el 31 de octubre de 2012, la hasta entonces técnica de igualdad del Ayuntamiento de Reozar pues finalizó su relación laboral con este ayuntamiento. Entonces, bueno, pues nos, encont nos encontramos con una plaza pues que había que llenar para a la hora de dar continuidad al trabajo de igualdad en el ayuntamiento. Bien, fue un momento en el que el equipo de gobierno comenzó a pensar cómo dar respuesta a esa demanda. En principio, y claramente, pusimos como objetivo mantener las actividades de igualdad según la programación que se estaban realizando en ese momento. ¿no? También creíamos que era un buen momento para hacer una pequeña revisión y para aprovechar y actualizar los planes de los servicios públicos de los técnicos, no solamente de igualdad, sino también de cultura, deporte, de euskera, juventud e incluso de otros sectores sociales que también demandan una atención en Berriozar y que no tienen un técnico al uso, como pueden ser pues la tercera edad, la inmigración, etcétera planteábamos que eh, había que repensar un poco el puesto de, de técnico en general no solamente de la igualdad sino de todos los técnicos y había que incluir todos estos sectores dentro de su trabajo y dotarlos de polivalencia era y sigue siendo pues un una perspectiva ante todo municipal es decir el ayuntamiento tiene que adaptarse a las nuevas demandas a los nuevos tiempos y además a una situación que que, eh, bueno, es precaria económicamente, porque eh, lo que antes tenía una subvención del gobierno de Navarra, pues cada vez va menguando y tiene menos. En el caso de igualdad, además, hay una una peculiaridad, y es que el gobierno de Navarra saca dos subvenciones habitualmente para temas de igualdad. Una, para la financiación de la contratación de técnicos, bueno, de técnicos no, de agentes de igualdad, de oportunidades, y otra para la financiación de las actividades de igualdad. Son dos convocatorias distintas, pero que tienen carácter excluyente. Es decir, aquel ayuntamiento que cobra o que percibe una subvención por parte, eh, o sea, por, para financiación del, del puesto de agente de igualdad queda excluido de la convocatoria de actividades, etcétera. Eso es así es una cuestión que nosotros no compartimos desde luego, pero así está determinado bueno, hicimos un análisis en ese sentido no exento de consultas incluso se planteó antes de firmar eh, la convocatoria a los propios grupos municipales se comentó eh, bueno, pues había gente más a favor más en contra, no hubo mayor eh, problema y fue en ese momento cuando yo firmé, eh, bueno, también hubo un proceso de diálogo con el personal ha afectado directamente, en concreto con el técnico de deportes, en quien se por su dado su perfil personal, pues que podía ser una persona adecuada. Había participado en muchas de las actividades de igualdad y estaba no preparado con una titulación, pero sí tenía una sensibilidad especial y creíamos que podía ser una persona adecuada. Bien, ese análisis... Después de firmarla con la resolución, pues ha sido duramente criticado ¿m? por parte, en primer lugar, del colectivo de agentes de, de igualdad de oportunidades de Navarra y por otros sectores. Eh, se ha hecho una crítica, en algunos casos personalizada hacia mí, que soy el, el responsable máximo y el firmante de la resolución, diciendo que, eh, bueno, pues que eh, carecía de argumentos de... Eh, conocimiento de lo que es la identidad el trabajo y la preparación exigibles a un agente de, de, de perdón de igualdad de oportunidades han sido bueno pues un proceso que desde luego a mí personalmente me ha hecho pensar y también al equipo de gobierno en ese sentido pues tengo que decir que mi, mi análisis o nuestro análisis era fundamentalmente fundamentalmente municipal y yo admito que sobre todo por mi parte ha habido errores a la hora de valorar exactamente cuál es la figura de, de la gente de igualdad en ese sentido pues como ya he dicho después de haber hecho consultas de haber pensado y de haber replanteado las cosas que vienen allá pues creo que eh, conviene derogar esa resolución derogar esa resolución eh, dejarla mmm, bueno sin eh, efecto y ver eh, nombrar o, o dar otra que hable no de un nombramiento de ninguna persona como sustituta de agente de igualdad, sino provisionalmente y hasta que no haya una persona eh, capacitada de, con la titulación y los requerimientos que le corresponden como agente de igualdad de oportunidades, pues hacer un nombramiento provisional. Esa, esa resolución está redactada, pero no está firmada porque está en proceso consultivo. Ya he metido la vez la pata una vez, no quiero hacerlo dos veces y entonces pues por lo menos eh, con personas expertas en la materia quiero asesorarme bien antes de, eh, de firmar y escuchar otras opiniones más expertas por supuesto que la mía. Sin embargo, estas explicaciones parece que no sirvieron al eh, PSN, eh, ya que habían presentado una enmienda a los eh, presupuestos que hablaban precisamente de eh, la Técnico de Igualdad. Escuchamos a Pilar Moreno. Como habíamos dicho antes en el tema de las resoluciones y cuando lo ha comentado Izquierda a Izquerra, eh, nosotros sí queríamos hacer una puntualización. Eh, hemos incluido eh, esta enmienda porque... No estamos de acuerdo para nada con que este ayuntamiento se haya, de alguna forma, quitado la técnico de igualdad, en este caso los agentes de igualdad, que es lo que así financia el Gobierno de Navarra. Por todo ello, queremos decir que el Partido Socialista no está de acuerdo en las maneras como en las formas de que este equipo de gobierno, formado por Navay y por Bildu, han gestionado el tema de la técnica de igualdad. Este equipo de gobierno se ha cargado la figura de la técnico sin haber pasado por la Comisión de Igualdad, porque además es que ni siquiera ha pasado, ni nos lo han comentado, ni se ha hablado en ninguna otra comisión o una junta de portavoces, como últimamente parece ser, porque esto pasa con muchos temas, no solamente con la técnico de igualdad. Eh, rompiendo así la dinámica de trabajo en las políticas de igualdad que desde hace 22 años, uno de los pioneros y una referencia que era la técnico de igualdad de este ayuntamiento con el resto de otros ayuntamientos, Eh, una vez iniciamos ahora pensamos que la resolución de alcaldía es un despropósito a nivel técnico. Entendemos que no se ha valorado el trabajo de la Técnico de Igualdad, ya que no se nombra a una persona que no cuenta con la titulación requerida para este puesto. Sabemos que esta decisión no cuenta con el apoyo del INAFI, ni del movimiento feminista, ni de las aso asociaciones de mujeres del propio Ayuntamiento de Berriozar, que en la última Comisión de Igualdad se levantaron y se fueron para no trabajar con este Ayuntamiento por lo que han hecho. Ya tomo de esta decisión si un debate participativo de todas las partes implicadas. Si estamos hablando de la transversalidad de género, la figura de la técnico de igualdad tiene un papel crucial a la hora de asesorar y apoyar al resto al resto de los servicios en los distintos programas desarrollados, lo que se suele decir dinamizar con el resto de áreas el trabajo que se hace desde la técnico desde la, el área de igualdad. Llevamos años realizando cursos de coeducación en el tanto en el colegio Mendialdea como en el instituto trabajando en las diferentes campañas que se organizan desde el ayuntamiento, asesorando en temas de evidencia de género, siendo así de referencia para otros ayuntamientos. La técnica de igualdad es la persona que dinamiza todos estos temas con otros ayuntamientos y todo este trabajo tiene que tener el compromiso y sobre todo el respaldo político de este ayuntamiento. Por todos estos motivos, el Partido Socialista pide al ayuntamiento de vergonzar la contratación de un agente de igualdad y que se tenga en cuenta nuestra enmienda, es decir, que ahora no nos presenten una enmienda, que parece ser consensuada con izquierda a izquierda para que se ponga 15000 euros, se haga un plan estratégico para que ahí se valore sí o no, se ha, se vuelve a contratar otro técnico, otra gente de igualdad y lo que nosotros pedimos es que inmediatamente salga a esta plaza lo mismo que el resto de técnicos, porque ya nos gustaría saber al Partido Socialista si estuviera pasado con otros técnicos, si se hubiera hecho esto con con otra técnico, otro técnico o Bueno, hubo bastante discusión con este punto, no podemos dar todas las intervenciones porque nos quedaríamos sin tiempo basta decir que a esta intervención de Pilar, le siguió otra de Olaya Goñi en la que decían que, eh, bueno, no era factible tampoco eh, contratar a una persona en las mismas condiciones en las que estaba la técnico de igualdad anterior cuando lo que se iba a llevar a cabo era un plan para revisar el papel de todos los técnicos municipales y las necesidades que había en cada área así que lo que se, al final Finalmente se va a aprobar, parece ser, es que se haga ese plan estratégico eh, y después de analizar las necesidades se contratará a una nueva técnico de igualdad. Eh, según el propio Xavi Lassa eso podría ser en torno a octubre. Y otro de los puntos fuertes dentro de esos presupuestos fue el plan de empleo que presentó el equipo de gobierno formado por Nafaj Rabai y por Bildu. Escuchamos a Pachi Unzue explicarlo. Esta partida está relacionada sobre todo para el plan, para el, para el trabajo, en una palabra, para la gente que está en paro y digamos que está dividida en tres partes esta, esta partida. Una parte sería para emprendedores de la localidad, creemos que es importante que gente que tenga iniciativas y le faltan recursos y, y no tenga medios para poder eh, iniciar sus, su apuesta laboral, pues tenga una parte por parte del ayuntamiento una ayuda. ¿Cómo queremos contabilizar esas ayudas? Pues unas de ellas sería, aparte de los proyectos que se presenten y se valoren, la creación eh, de un local eh, comunitario. ¿A quién se refiere esto? Pues esto se refiere la antigua casa de cultura que ahora mismo sabéis que se ha cerrado se ha quedado ya cerrada habilitarla como punto de contacto para los nuevos emprendedores crear una zona eh, de, de, como de oficinas eh, en alquiler o en, o en cesión o como se vea pertinente en función de la demanda que haya pero que la gente que quiera emprender que no tenga que dar su domicilio ¿no? para sino que pueda tener un punto En el cual la gente pueda le puedan venir a visitar o, o pueda transmitir sus iniciativas entonces queremos crear ese punto de, de empleo en barriozar ¿eh? esa es una de las de las vías de trabajo otra vía de trabajo es el apoyo a, las, a los empleados del, con el sistema RIS el sistema RIS es lo que es la antigua renta básica que ahora se llama la renta de inclusión social entonces aquí eh, bueno el gobierno de navarra Eh, da unas subvenciones del 70%, 75% no, del de equivalente, equivalente a, a, la, a la prestación de la RIS de la RIS, bueno, más o menos 640 640, o sea, en función de lo que tú vayas a pagar pues pagas mil euros y te dan unos 640 euros ¿no? entonces lo que queremos es ampliar esa partida para contratar más gente cuanta más gente podamos contratar en función de que estén en inserción social Pues mejor para, para poder tener una, una función laboral no gente que está totalmente pues fuera del, del círculo laboral ¿no? entonces lo que queremos es ampliar esa partida para contratar más gente ¿eh? que hasta ahora pues hemos hecho eh, grupos de 5, de 6... bueno pues si podemos llegar a, a más pues a más hasta donde nos nos dé nos permita en función de también lo que el gobierno ahora vaya otorgando y luego en una tercera vía que esta igual eh, yo las bueno, igual Sabi la, la la explica mejor tiene que ver con la escuela infantil, con el empleo en la escuela infantil. Sabéis que bueno, pues hay una demanda de, de inscripciones, pero parece que las demandas se quedan un poco justas eh, en cuanto a los gastos, entonces eh, para consolidar un poco el trío de, educativo que se lleva en la escuela, pues hace falta eh, una una partida económica si no perderíamos ese, la filosofía que ahora actualmente tenemos en la escuela infantil no sé si Sayoa pues Olaya perdón eh, Olaya sí, sí bueno a mí me gustaría explicar esta parte porque realmente es un tema que a mí me, me preocupa muchísimo y es de los para mí el punto más negro de todos los presupuestos pero al parecer hasta ahora no, no ha salido Y ni en modo de enmienda ni en modo de nada, no sé si es que solo me preocupa a mí o me imagino que habrá mucha comprensión en este ambiente, pero bueno, que es el tema de, de escuela infantil, ¿no? Bueno, pues eh, como luego a lo mejor quizás mejor se explicará en plantilla orgánica ¿no? en el siguiente punto, pues este año eh, se cabe la posibilidad o se prevé que va a haber que amortizar nueve plazas de, de educadora de la escuela infantil. Esto se debe a varios motivos que, no sé, sea, a lo mejor mejor nos extenderemos, si os parece, con el tema de la plantilla orgánica, porque sí que me gustaría extenderme y, y, y creo que ello lo merece porque nueve trabajadoras que han estado... Tra trabajando y compartiendo, porque no solo es un trabajo, para mí es algo más allá del trabajo que hacen estas personas, que entre otras cosas no está considero valorado a, a ninguno de los niveles, pues llevan compartiendo un proyecto educativo con nosotros desde el 2008 que nace eh, el proyecto de escuela infantil y bueno, por diferentes motivos, pero evidentemente claros y, y económicos, pues probablemente tengan que... que Que, que será amortizar sus plazas, en principio nueve. Como apuntaba Pachi, con, con esta partida lo que intentaremos, o yo por lo menos intentaré a regañadientes, será eh, intentar mantener alguna de esas plazas a modo de apoyo, porque con eh, al amortizar estas plazas, las plazas que quedan en escuela infantil eh, serían el cumplimiento estricto de, de del decreto foral que rige las escuelas infantiles según los ratios y además estrictamente que cumplirlo para cumplir eh, el convenio por el cual se subvenciona parte del gasto de escuela infantil Y, además, bueno, pues eh, como ya la plataforma del 0 años vino reivindicando meses atrás, antes del verano, y lo va a seguir haciendo, pues nosotros también nos adherimos a sus reivindicaciones en el sentido de que consideramos que los ratios son... Eh, los ratios son la cantidad de niños por educadora que corresponde, que son extremadamente exagerados, que no se valora ni se toma en cuenta la importancia del 03 ni la educación que se imparte en ella, que no estamos hablando de guarderías, Y incluso hablando de guarderías me parecería inhumano esa cifra, por lo tanto eh, queremos subsanar o queremos intentar mantener la calidad educativa que hasta ahora eh, se venía dando en estas escuelas y, y para ello pues intentaremos mantener algún puesto más por encima de las ratios y por encima de todo convenio y subvención porque consideramos que, que no son las condiciones adecuadas. ¿no? Sin embargo, estas explicaciones eh, no satisficieron a, a Daniel eh, Polo de UPN, que criticó duramente este plan de empleo Sí, vamos a ver, con esto lo que queda eh, claro es que el... el... El empleo municipal, fomentar, el, es la última prioridad de este equipo de gobierno. Solo cuando se ha visto con un mayor ingreso que no contaba con él, que era inesperado, decide crear una nueva partida, porque no existía, claro, crear una nueva partida para, para el plan de empleo municipal. Pero yo sigo sin entender cuál es el plan de empleo municipal. Eh, es decir, hemos hablado de la escuela infantil, mantener alguna de las nueve plazas que en principio, en principio y en final que de las nueve plazas que se van a amortizar mantener alguna de ellas es decir, no amortizar alguna de ellas y eh, luego se ha comentado el tema del RIS que no he acabado de ver cómo es eh, cómo se va a trabajar para potenciar el empleo a través de, de, de esa figura, pero eh, eh, se dice que en la enmienda que hemos presentado nosotros, 50.000 euros es una cantidad muy elevada y aquí de repente eh, sí que se eh, disponen 50.000 euros para pues tampoco sabemos muy bien para qué y entendemos que esto debería haber sido la, la prioridad más importante y lo primero en lo que el Ayuntamiento debería haber estado trabajando desde hace mucho tiempo en colaboración con el resto de fuerzas políticas en hacer un buen plan de, de empleo municipal porque aquí yo esto creo que le llaman plan de empleo pero no sé si lo es entonces repito que me gustaría que lo explicaran en mayor profundidad Bueno, la discusión eh, siguió durante varios eh, minutos, pero nosotros tenemos que cambiar de tercio y volvemos a Mendialdea, puesto que el PSN presentó otra moción eh, para que se solucione el tema del transporte público al centro, pero eso sí, a costa del ayuntamiento. Bueno, no me voy a repetir porque ya lo hemos comentado antes, pero... Eh, seguir incidiendo en la importancia de que haya una enmienda como esta, dada la situación en la que viven numerosas familias de este pueblo con el tema del transporte y las desigualdades que existen, como si manifestamos el otro día también en rueda de prensa, pues queremos decir que, que vemos importante al margen de las de las políticas de UPN, que son los que nos han quitado el transporte, y de pero como he comentado antes, es un tema de voluntades, voluntades entre todas y todas las partes implicadas en que se resuelva esto, en que todos todas las familias de Berriozar puedan aprovecharse de este servicio, de este transporte, para que vayan todos y todas andan eh, en el autobús al colegio, y, y vemos que con este tipo de actuaciones que tiene este equipo de gobierno, de decir no a todo, no se resuelve, Entonces, eh, los socialistas, por lo menos aquí en Berriozar, lo, lo que vemos es que esto hay que solucionarlo. Tenemos a UPN que sí, que nos lo han quitado. Y tenemos a Bildu y a Navay que dicen que eso es una competencia del, del gobierno de Navarra. Al final, ¿qué tenemos? Nada. Por lo tanto, es lo que nosotras, como siempre, estamos mmm, incidiendo en lo mismo, en que es un tema de voluntades y de intentar solucionarlo. Y por eso hemos creído conveniente eh, incluir esta partida de 30.000 euros para que puedan beneficiarse todas las familias de Berriozar. Bueno, y también como apuntaba Pachi, desde el comienzo de de esta, de esta problemática que surgió en junio, yo siempre he, he manifestado, mi bueno, por lo menos mis dudas respecto a, respecto a este tipo de, de subvenciones y ayudas económicas. Porque considero que, que, bueno, que al ser un derecho que tire todos y todas las niñas de, de Berriozar, pues eh, no solamente pueden optar a ellos el que pueda pagarse el resto del porcentaje que, que haya que pagar. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, resulta que... Y eh, la partida con la que se costeaba el transporte escolar público en Mendial de 1 y Mendial 2 a día de hoy sigue existiendo tal cual en los presupuestos generales de, de gobierno de Navarra, ya que no ha habido presupuestos nuevos. Con lo cual, yo hay una cosa que no entiendo y es, ¿qué pasa con esa partida económica que, como bien decía también antes Iñaki en su intervención, ya tiene... Todos los, eh, los contribuyentes de Berriozar hemos pagado nuestro derecho a llevar a nuestros hijos en autobús a la escuela. Es que ya lo hemos pagado y con esto lo estamos pagando dos veces. Entonces, lo hemos pagado. Ese dinero está en el gobierno de Navarra, entre las partidas. Está, porque que yo sepa, al no haber presupuestos nuevos, se repite el presupuesto del año anterior. El año anterior, a día de hoy, había transporte escolar y había dinero para pagarlo. Con lo cual, ese dinero que os está ahorrando, el gobierno de Navarra, ese dinero para otro año si consigo tal vez presupuestos o se lo está gastando en otro transporte Bueno, y podríamos seguir hablando de los diferentes puntos que se debatieron, pero estos fueron los principales. Eh, ya solo quedaban las conclusiones. Finalmente, tanto Partido Socialista como UPN y como Izquierda Esquerra votaron en contra de los eh, presupuestos. De forma sorpresiva, en el caso de Izquierda Esquerra, ya que según desveló después eh, Xavi Lassa, el alcalde, había un acuerdo para apoyar los presupuestos presentados por el equipo de gobierno, que finalmente, eh, un acuerdo que final Realmente Izquierda Esquerra no aceptó y por lo tanto eh, no fructificó eh, y derivó en ese voto en contra de Izquierda es que El Partido Popular optó por la extensión porque en palabras de su portavoz José Ruz no había tenido ni tiempo ni ganas de leer la, el borreador de presupuestos y de estudiarlo a fondo. Así que finalmente los presupuestos salieron adelante aunque solo con los votos de nacionalidad a y de Bildu. Y nosotros lo dejamos aquí, pasamos ahora ya a nuestro boletín informativo en castellano, El Berrión Noticias. Viernes 1 de marzo de 2013, comenzamos nuestro boletín informativo, esto es Berrión Noticias y empezamos con cuestiones de educación y con el llamamiento a una manifestación. Diversos agentes educativos y sindicatos han convocado una protesta para mañana sábado en contra de la LOMCE o Ley Huerta. A la marcha acudirá un importante número de artarras y hoy hemos conocido que la pima mendial de Aguraso, el Cartea, también ha hecho un llamamiento a secundar la manifestación. La cita será mañana, a partir de las cinco y media de la tarde, desde la estación de autobuses de Iruña. y seguimos adelante con las jornadas mirando a Ezcava en las que ayer participó Carlos Ochoa del autobús de la memoria. Ayer se celebró la tercera charla consecutiva de la semana en relación con el monte Ezcava. Carlos Ochoa habló ante la, una veintena de personas que acudieron a la charla coloquio sobre el proyecto institucional eh, para intervenir en el monte y convertirlo en atracción turística. Ochoa planteó la incompatibilidad de conservar el monte para disfrutar y el cuidado del cuidado de los, de los usuarios y la utilización de este con fines económicos. En estos momentos, el proyecto intervencionista institu eh, institucional está paralizado por falta de capacidad de inversión económica, para que pero advirtió de que es un proyecto que se puede llevar adelante en cualquier momento, por lo que planteó la necesidad de reunirse y diseñar un proyecto, eh, una propuesta alternativa para el futuro del monte Ezcaba. Escuchamos a Carlos Ochoa. Este pésis de Ezcaba yo creo que viene por, por omisión, precisamente, viene a reforzar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 Las jornadas continuarán hoy con la charla del historiador Iñaki Sagredo, que analizará los distintos edificios que han coronado la cima del monte durante siglos. Al igual que en las anteriores, la cita de esta tarde tendrá lugar a las 7 y media en el Culturgune. Por último, mañana sábado, se ha organizado un recorrido naturalístico e histórico por Erzcaba, de la mano del ideólogo Andoni Ropero y del historiador Emilio Majuelo. Esta actividad se desarrollará en Euskera, en colaboración con la Asociación mincha Minsakide de Iruñerría. La marcha partirá desde el fronton Lancharuce a las 10.00. De la mañana y entre las citas culturales para este viernes para hoy tendremos que mencionar una actividad muy interesante e Mar rock. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berrizar ha organizado para esta tarde una actividad que tiene como objetivo reivindicar la libertad de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Así, la exposición Emma Rock e Iragana Oraña de Tagueroa, que muestra la relación entre las mujeres y la música, se inaugurará ese día, hoy, en la Escuela de Música y permanecerá abierto al público hasta el próximo 15 de marzo. También se proyectará un documental y habrá música en directo en el Auditorio de Berrizar a partir de las 7 de la tarde dentro de esa de esta iniciativa. En concreto... Estas serán las artistas que subirán al escenario esta tarde del grupo Recovery, Yule Goñi e Hidoya Arraiza de Gaur Es, Edurne Rea de Pertur Band y eh, eh, Ainara Villanueva y por último Oyana Fernández, Miquel Lazcoz e Irati Lautre del grupo AFU. De cara a la festividad del 8 de marzo, el, el Área de Igualdad también ha organizado otras muchas actividades como proyecciones de cine y una jornada festivo reivindicativa que tendrá lugar el día 10 de marzo, domingo, en la Plaza y Toda esa información la iremos completando en las próximas ediciones de este informativo. Y un último apunte sobre un mercadillo solidario que se está preparando en Berriozar. El próximo 18 de mayo Herrera llevará a cabo un mercadillo solidario para lo que ha puesto en marcha una recogida de material de toda clase así. Todos los jueves, ayer lo hicieron, el jueves que viene también recogerán libros, calzado, bolsos, comésticos, homenaje men o ropa en la sociedad Zulalai de 7 a 8 de la tarde. Bueno, pues echamos un vistazo a los titulares del día y ¿qué nos dicen hoy los periódicos, Jaime? Y rapidísimo repaso, empezamos con Diario de Noticias. Barcina y Catalán escenifican la, div la división entre presiones para llegar a un acuerdo. Muere un hombre de 47 años en Arguedas al caer el coche que conducía a un canal tras chocar con una señal. Arranca la prematriculación en el ciclo 30 años con subida de ratios en las escuelas y entrevista a José Miguel Lera, ex jefe de cirugía del complejo hospitalario de Navarra y dice la sensación general es que es, es que se está esperando a que la sanidad pública se pudra. Y seguimos con el periódico Gara y insiste en una noticia que ya eh, aparecía en Diario Noticias, ese accidente en Arguedas, muere un hombre de 47 años en un accidente de tráfico en Arguedas. Catalán ya no presenta como, ya no sé, ya no se presenta como un solo candidato, sino como líder de un nuevo equipo. UPN cesa al jefe de cirugía de, de los hospitales de Navarra tras revelar que no hay cirujanos suficientes. El Parlamento Navarro decreta que la Iglesia pague contribución por edificios sin culto Y acabamos este repaso a la prensa con Diario de Navarra Benedito 26 26 ya Será es 16 16 <ríe> perdón Benedito 16 ya es Papa Emérito Y muere un conductor al caer su coche a un canal en Arguedas. Asfi ya tenía embargados bienes con los que iba a pagar a los vecinos. Y este viernes podrá llover, pero el fin de semana llegará con buen tiempo. Abrimos ya página deportiva con los señalamientos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol Comenzamos por fútbol masculino El equipo de Primera Regional se enfrentará al Don Esteve el día 2 es decir, mañana sábado a las 4 de la tarde en Sant Esteban Y los de segunda juvenil jugarán en Orcoyen el domingo día 3 a las 12 del mediodía contra el Joar Camira. El cadete A jugará contra el Ardoi mañana sábado a las 9 y media de la mañana en cisur Mayor El cadete B lo hará aquí en casa mañana a las 12 menos cuarto contra elzcairú mientras que el infantil a hará lo propio contra el bettycor mañana sábado a las 12 en lecumberg el B también jugará fuera en la Icastola san, san fermín a las 4 y media de la tarde mañana contra la Icastola san fermín Pasamos ya a fútbol femenino El equipo de regional femenino jugará contra la Peña Sport Mañana sábado a las 3 y media de la tarde Aquí en las instalaciones de Berriozar Las chicas del fútbol 7 Jugarán contra el Betty Gaston Le saca a las 10 y media de la mañana Mañana sábado eh, Fútbol 8 Es lo que eh, hablamos a continuación El equipo de fútbol 8A jugará contra el Don Esteve Mañana sábado a las 1 y media en Berriozar El B jugará contra el San Cernin También aquí en Berriozar Pero a las 10 de la mañana Y el C hará lo propio contra el Mendy Jorri El sábado a las 11 menos cuarto en Lezcairu. Y el de jugará aquí en casa contra el Amigo a las 10 de la mañana. Concluimos rápidamente con eh, Futbito. Berriozar A jugará contra el Ardo y al, el sábado a la 1 en Berriozar. El, el el B, perdón, eh, jugará contra el Valle de Hues aquí en Berriozar a las 11 de la mañana. El C jugará contra el Aspi a las 12 del mediodía en Berriozar. El D jugará contra Egualde aquí a las 12, eh, perdón, fuera, a las 12 del mediodía eh en Egualde. Y fuera jugará también el Berriozar E, que se enfrentará al San Cernin el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía. El F se enfrentará contra el Ardoi en el polideportivo de Cizur del instituto de Cizur a las 5 de la tarde mañana sábado. Mientras que el Berriozar G tendrá descanso este fin de semana. Los del H no tendrán descanso y jugarán eh, contra el Itaroa Guarte en Guarte a la 1 del mediodía Y en Berriozar jugará el Berriozar y contra el Ardoi a las 4 de la tarde El J jugará contra el Mutilvera en Mutilva Baja a las 10 y media de la mañana Y el K hará lo propio contra el San Cernin mañana sábado a la 1 y aquí en Berriozar Y el el Femenino jugará contra la Amayur en Torre Basoco a las 10 y media de la mañana Concluimos nuestro informativo con la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar. Parece ser que los termómetros no variarán en exceso y durante toda la jornada de hoy tendremos temperaturas que rondarán los 4-5 grados. En cuanto a los cielos, permanecerán nublados durante todo el día, aunque se prevé buen tiempo de cara al fin de semana.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 Bueno, Jaime, eh, cuéntame de qué, de qué vamos a hablar hoy o qué recomendación vamos a hacer hoy para bueno, ir al pues cine. Hoy teníamos preparada una película de eh, la que en realidad solo vamos a decir el título porque hablaremos la semana que viene, ya que hay tiempo, se estrena el 8 de marzo. Eh, eh, vamos a hablar sobre, la, y el viernes que viene anunciamos que hablaremos sobre En la niebla, que uh -huh. se titula así, una película, traeremos el tráiler y hablaremos un poco de qué va a consistir. Pero eh, como no tenemos mucho tiempo, simplemente nos vamos a, a ceñir en esta sección y para acabar en, dentro del tiempo que tenemos estipulado para este magazine con, el, con y, en, y en relación con el cine, eh, pues invitando a todos los Berrizartarras a acudir hoy a las seis y media de la tarde a esa inauguración de la exposición que se va a hacer en la Escuela de Música uh -huh. en relación a, to a todas las actividades que hay en torno al 8 de marzo y también porque se va a presentar a las 7 de la tarde un documental acompañado de, o con la ayuda de varias eh, actuaciones ¿no? que, uh -huh. sí que es que se dedican a la música en diferentes grupos musicales no entonces nada pues eh, relacionado con el cine relacionado pues eh, pues ese documental eh, que tiene de eh, Pues eso eh, que se pre, que se presenta dentro de la de la de la actividad esta que se mar rock que nos han anunciado ¿no? uh -huh. bueno pues con esa recomendación nos quedamos y ya nos vamos a despedir No nos queda más que decir, más que recordar que el eh, lunes volvemos a partir de las 9 aquí en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net verás, aste buruona pasa eta agur Jaime agur John, agur Berriozar agur